Si no... pero ayer me contaba alguien de Río Gallegos sí. que no descartan la posibilidad en el caso de que aparezca en el escenario sí. de la Liga Nacional una venta de Plaza Ispanoamericana. De ir por ella. Sí, claro, claro. Y nosotros desde aquí celebramos. Sí, que Barrio Parque o Ipanoamericano juegue en la liga. Tres sí. equipos en Córdoba sería sensacional y también levantamos la copa para desterrar aquellos mitos de, bueno, basta, que queda lejos. Sí, queda lejos, pero en una competencia profesional sí. en este en este momento. Sí. Y, y más tomando en referencia sí. lo de celebrar y levantar la copa yo hermano siempre, no, ¿eh? siempre. Sí. aviso dudas, tomando porque, como referencia para que no quede duda como ha viajado sí. Hispano Hispano ha viajado en cuanto a tiempos ha podido entrenar más que claro, muchos equipos del sí, TNA claro porque ha armado su logística con los viajes está bien con un acuerdo con Aerolíneas Argentinas pero hasta Hispano ofreció ese acuerdo hace un tiempo que algunos clubes de la Liga Nacional para optimizar el costo de sus traslados claro. Así que bienvenido sea que cualquiera de estos dos equipos Uno va a llegar, Hispano está adelantado en la serie 2-1 Y bienvenido sea Seba, Miñani, Cañita, ¿cómo te va? Buen día, Mati Traversi, Fabián Pérez, te saludan, ¿cómo estás? Hola, hola, buen día, muy bien, muy bien Bueno, eh, gran partido de hoy, ¿hay eh? eco? Hay eco, hay eco, a habla un poquito Hola Hola, hola, buen día, no, muy no, bien, muy bien Muy bien, bien muy bien, está se... bien, también bien, bien, bien. Te decía, Estoy... este Mucho gran juego el de anoche eh, hicieron Eh, sí, sí, bueno, muy contento, la verdad que no no sé si gran, si, si tan gran juego porque no, no pudimos no pudimos hacer muchas de las cosas que teníamos planeado Pero, pero no, cuando bueno, uno se gana, se gana de ganó. visitante y una estancia final es un gran juego No, sí, ni hablar, ni hablar, pero bueno, en, en el planteo de juego por ahí no, no, no salieron algunas cositas que queríamos hacer Pero bueno, trataremos de, de, de imponerlo al el como partido ¿Y qué fue lo que nos salió que querían este hacer y que no se les dio tanto? No, por ahí en ofensiva tuvimos medio trabado en el tema del pick and roll y por ahí un poco de juegos. Está bien que ellos también te llevan a eso, tienen una defensa muy dura, muy intensa, corre mucho y, y también te llevan te llevan a eso, y te juegan mucho al límite, pero pero bueno, por suerte se ganó, pudimos pudimos pudimos hacer cosas también que que teníamos en vista, pero bueno, para para mejorar siempre hay va como deportista profesional, ¿comulgás con la idea de las presiones? Tal siente ¿Cómo? presión por tal motivo, el, el equipo local tiene la presión de ganar, eh, ¿sos de comulgar con esa idea de las presiones? Pregunto esto por lo siguiente, ¿quién tiene la presión mañana? Eh, sí, por ahí presión siempre hay, más cuando juega de local, y más cuando estás a un partido de, de, de, de que si perdés, viste, que juega la vida. Pero por ahí anoche también me decían lo de visitante de local, yo creo que en una final eh, es como un clásico, eh, Boca-River, me no importa si está de local visitante, ¿viste? los clásicos son clásicos, no importa si va último, uno último, el otro primero, yo creo que una final se juega de una manera que, que todas esas cosas por ahí quedan, influyen, pero por ahí quedan un poco afuera porque estás tan tan metido en el partido que viste es, es, es otra cosa, va, por lo menos yo lo veo así. Cambió, y, dio, el, ¿Y se, y se Sí, seguro, porque se ganaron no de visitantes, atrás, por eso no te, te preguntaba. No pero, sabe por qué te lo digo? Porque ustedes mañana pueden ascender, o sea, a ver si dimensionamos la Histórico. charla. Mañana ustedes claro. pueden ascender a la liga, por eso hablo, no quiero cargarte de presión a nada, a vos ni a ninguno de tus compañeros, son experimentados, pero eh, en este juego de eh, que tal vez le puede llegar a caer el peso del partido, también a Barrio Parque de local, que tuvo una fuerte localía, y eh, tal vez hasta podemos llegar a analizar que desde allí se puede desprender cierta ventaja a favor de ustedes por eso te <coughs> hacía la sí. consulta no ni hablar ni hablar en realidad nosotros también tenemos un poco de presión que, que es que tenemos que también estamos en paso del ascenso y eso es la presión de, de que si pierden se le va el sueño que, que viste que elaboraron toda la temporada pero bueno hay que hay que tomarlo con, con la mayor tranquilidad que se pueda obvio que en esta etapa, en este momento, si no tenés nervios, si no tenés ansiedad, todas esas cosas, son, no sé, es son extraterrestre pero bueno, hay que hay que, que motivarse y, y tomarlo con la, con la mayor calma que se pueda, así así salen las cosas de la mejor manera. ¿Qué cambió? En, ¿Cambió algo en hispano jugando de visitante la serie de play-off, teniendo en cuenta lo que había sido la, la magra fase regular en cuanto a resultados de visitante para ustedes? Sí, ni hablar. Nosotros en la, en la temporada no, no creo que ganamos eh, tres partidos disfrutantes o cuatro. Creo que dos. Y no le podíamos no le podíamos agarrar la mano. No, ganamos dos en Olimpo y sí. uno en Rocamora. Ah, claro. Es... Tres. Y, y no le podíamos agarrar la mano y por ahí se nos escapaban partidos que, que lo teníamos controlado y al final eh, teníamos errores de, de cierre de juego. Pero bueno, pero por suerte pudimos clasificar entre los cuatro y ahí corregir un par de cosas que, que nos ayudó también. Y para mí lo clave fue el banco. Creo que en los playoffs, toda la serie de los playoffs contra Atenas, eh, viema y Platense nos dieron mucha, muchas soluciones los del banco. Eh, Chiqui pared Gonza Torres, sí. bueno, Nico Calalo que, que vino en lugar de Gastón eh, que se había lesionado. Creo que nos, nos aportaron muchísimas cosas y, y creo que esa fue la clave el tener un equipo un poco más largo que los demás y, y que aporten soluciones del banco cuando, cuando los de... Los titulares, ¿sí? por ahí no no encontramos no, no encontramos la mano, aparecieron eso y creo que esa fue un poco la clave también de, de las victorias de visitantes. Bueno, y para el partido del sábado, ¿no? Siete de la tarde, cancha llena, buen marco de público, Deporte B, último partido, si lo gana hispanoamericano, asciende de visitante, si no, vuelta a Ríos Gallegos, ocho del seis, este, quinto juego de la serie. ¿Qué cosas hay que hacer? para terminar la serie y qué cosas tiene que respetar el equipo de Bernardo Murphy y qué cosas tiene que mejorar para poder quedarse con la serie 3 a 1. Y sí, creo lo que dije antes por ahí nosotros en, en ataque veníamos jugando un poco más suelto, un poco más eh, confiado en lo que hacíamos y por ahí en esta, en esta serie ellos se llevan a un juego que no puede hacerlo. Tratar de mejorar un poco eso y en defensa y eh, controlar los tres puntos clave que, que tienen ellos en, en ofensiva que son bueno laurea la titarelli y mariani que son los los tres caballitos que llevan adelante el equipo y bueno tratar de controlar esos puntos ofensivos y y tratar de, de laburar para, para que el tanteador no sea más de 60 65 puntos que ese Ahí está la clave del, del, juego, del juego nuestro. Lo de Lauría se está haciendo eh, cuesta abajo, porque amén de su experiencia, de su versatilidad, hablábamos con Fabián Seba en, en la apertura de, de la gran temporada que está teniendo Lauría, el momento del negrito Lauría en este momento, por su experiencia también, encargado, claro. Claro, de, de, que eh, está, está nivelando para arriba, no solamente su producción, sino la de sus compañeros. Y sí, señalá, eh, eh, es un tipo que, que sabe jugar más, más estos partidos, tiene experiencia, eh, así que por eso te digo, tenemos que tratar de controlarlo un poco más ahí, porque... Eh, y eh, si no, una patada a los, que, a los tobillos, que... ¿Cómo? una patada a los tobillos y listo. Sí, si no, algo, algo, algo de eso también, un tackle por ahí. Claro. claro no. Nada, siempre en buena ley, pero bueno, tenemos que tratar de controlarlo porque sabe jugar estos partido y aparte se juega muy bien al equipo cuando él está bien, así que esa es la clave también por ahí, eh, tapar esos tres puntos fuertes que tienen y en ofensiva tener mucha confianza en, en lo que sabemos hacer y, y realizarlo en la cancha. Seba, eh, a ver, Seba es eh, Sebastián miñani el hombre que 17 puntos, tres rebotes para él, este tres eh, asistencias... ¿Sí? Eh, dos pelotas recuperadas solamente te vamos a contar las cosas positivas obviamente en 31 sí, minutos casi sí casi 32 minutos este de juego eh, bueno veo veo veo la lista de, de los 5 y sacando a guman que jugó por ahí también por una cuestión de, de, de falta Y eso jugó menos tiempo después viene cuando todos arriba de 30 o, o, o 30 minutos por partido pal los fueron de 36 y brandy 30 y casi 36 Terryrymart casi 30 este bueno han jugado paredes desde el banco 22 Torres 24 minutos vienen jugando unos cuantos unos cuantos minutos no este afecta al cansancio afecta el, el desgaste de la temporada a esta altura o no y sí, afectar afecta, afecta. Eh, pero creo que estamos en igualdad de condiciones porque No, no, seguro, seguro. Creo eso de bueno, Lauría, Mariani, Titarelli y Rivatta juegan todos arriba de 30 también y creo que estamos, como te dije recién, en igualdad de condiciones, pero pero creo que que a este a esta altura ya el cansancio es, es más de otra cosa. Sí, no, ahí, aquí, Titarelli 40, no. este casi no, no, 36 Lauría casi 37, a, Mariani casi 31. Este, sí, es verdad, de verdad, son muchos minutos para para todos, pero, bueno, pero digo, ¿se llega esta, bien etapa, o no, se no, llega con un no desgaste cansancio. importante? ¿Hola? ¿Cómo? Sí, sí, sí. te preguntaba si ¿sí se llega bien a pesar de todo esto o, o se llega con un desgaste. Sí, se llega con un desgaste, pero como te decía recién, eh, mentalmente tiene que estar preparado para, para mentalizarte que no hay cansancio que es un partido más, un paso más y quizás lográs lo que, lo que querés, así que Eh, mentalizarse en que, en que no hay cansancio y bueno, y confiado en que, que podemos podemos hacerlo Cañita, lo mejor para vos para la banda, un saludo grande para, para Bernardo Murphy, para todos los muchachos este, nada sábado a las 19 horas van a estar jugando el cuarto punto de la serie ayer fue victoria de hispanoamericano 63 61 sobre el final del partido. Este, deporte ve la pantalla lo mejor para vos y para el equipo. ¿eh? ¿Habrá alguna alguna producción especial tipo eh, la de azafata en el micro? <risa> y, y vamos a ver, vamos a ver. Depende cómo salgamos. Depende está, cómo salgamos. el camarógrafo quiere Pablo Fernández el camarógrafo. Pablo, Pablo Fernández, Pablo Fernández y hay hay un elenco bastante bastante amplio. Sí, estuvieron muy ingeniosos a lo largo de la temporada <risa> con esas cosas. Muy agradable. Bueno, Podríamos armar prometo, así, un programa de humor ganamos, con los chicos. Si sale un videito para, para ir uno contra uno. Dale. Un, sí, un abrazo enorme, vale. Sebastián. Dale. Abrazo a todos y saludo. para que, que se den un buen partido y, y ojalá que ganemos. Bueno, gracias por tu tiempo. ¿eh? Dale. Sebastián Mignani, el exjugador de Sport Club de Caña de Gómez, hablamos del torneo nacional de ascenso, la serie repetimos 2 a 1 para Hispano, 63-61, 21 puntos, 14 rebotes para el negro Lauría, en Barrio Parque el Caña Mignani, 17 y 3 rebotes, el goleador de su equipo, cuarto punto de la serie, televisa.